Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, de la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, es un, placer, es un placer que usted nos acompañe en este medio de comunicación que tiene nuestra universidad para dar a conocer, pues, qué les puedo decir, el conocimiento que se genera en su interior, lo que se enseña. Y la vinculación que e s t a establece con los diferentes sectores de la sociedad. Y precisamente este último rubro, la importancia de la vinculación,、eh, comprende varios aspectos: que va desde establecer la relación estrecha dentro de la Universidad de Sonora con los estudiantes, con otras carreras, con otros p r o f e s i o n i s t a s con otras disciplinas. Y otra muy importante también pues es establecer una vinculación. Con los diferentes sectores de la sociedad, de otras universidades del interior y del exterior del país, con el sector privado, con los industriales, con los empresarios, con los prestadores de servicio, s entre otras. Algo relevante, sin lugar a dudas, es la participación de los estudiantes, programas para los estudiantes, para que estos fortalezcan su perfil profesional. En ese marco, e nos ese m a r c n o h o n r a n con su presencia. Distinguidos estudiantes de la Universidad de Sonora,、eh, acompañados con el jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, el maestro Ricardo Rodríguez Carvajal, y que nos van a platicar sobre un evento, un evento que, bueno, les quiero yo decir, de hace años que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Vamos, nos van a platicar sobre el 12 Simposio Internacional de Ingenierías, AXIS, conocido internacionalmente como AXIS, con ciencia 2012. Un evento. Muy importante en la cual, pues fíjense, los estudiantes son, son los fundamentales, son, son los pilares que, interesados en establecer estas relaciones a nivel nacional e internacional, impulsan un proyecto internacional de ingenierías, precisamente.、Eh, en ese sentido, pues se e n cuenta r con nosotros, como ya les, les dije a ustedes, el maestro Ricardo Rodríguez Carvajal y los miembros del comité organizador. Comandados por una, por una dama, por un estudiante, Paula Ibarra Montes. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. b i e n v e n buenas tardes. ¿Qué tal?、Eh, también se encuentran también como miembros del comité organizador los estudiantes Julio Antonio Orozco Bringas. ¿Cómo estás,、eh, Antonio? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, y se encuentra también con nosotros Luis Rubén Maitorena Yomans. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues、eh, sí, su cabina de radio está llena, llena de jóvenes. Nos colamos a ver si nos pega un poquito de, de, esa, de ese entusiasmo que vienen aquí desbordando nuestros, nuestros invitados.、Eh, maestro Ricardo Rodríguez Carvajal, hablar del simposio Axis, en las ingenierías, pues nadie más, más adecuado que, que tú. Disculpa que te hable de tú, porque conozco tu trayectoria profesional y siempre me ha llamado la atención este programa que tú iniciaste por allá hace. Hace algunos años, pláticanos qué es Axis. Sí,、eh, buenos días Rafael y a tu auditorio. Un saludo. Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Efectivamente,、eh, como bien sabes, este Simposio、eh, Internacional de Ingeniería anteriormente、eh, cubría nada más el programa de Ingeniería Industrial, era un Simposio Internacional de Ingeniería Industrial.、Uh -huh. Pero actualmente、eh, lo estamos retomando. Ya con, contemplando las demás ingenierías que atendemos en el Departamento de Ingeniería Industrial, que serían sistemas de información y mecatrónica. Muy bien, como bien lo dices ahorita,、eh, desde el año 2000 estuve como maestro asesor de Axis, estuve muy de cerca en, en varias ediciones de este simposio. En las 11 ediciones estuve cerca, dos como estudiante、uh -huh. y las demás, las nueve demás,、eh, como maestro asesor. Sí. Eh, tuvimos un descanso, una pausa,、eh, donde no, no continuó, pero actualmente, ahorita en mi estancia en la jefatura, es uno de los proyectos prioritarios para mí. Y viene con más fuerza, porque、Así、además、es. son otras dos, dos áreas, otras dos carreras que se integran a este esfuerzo. Y además con nuevos brillos, con estos jóvenes que bien comentas, tan entusiastas, la presidenta del comité, Paola. Y Barra、eh, ha logrado en un tiempo más corto que lo que nosotros siempre lo planeábamos esta planeación. ¿no? Eh, una de las cosas que quisiera comentarles es que este simposio eh, AXIS eh, 2012 toma una importancia、eh, todavía más trascendental a la hora de que este año estamos celebrando nuestro 50 aniversario como programa de ingeniería industrial. Este es un evento que estamos enmarcando en la celebración de nuestro 50 aniversario. No es、eh, nuestro primer evento, pero sí es uno de los más importantes, ya que en él, en él vamos a mostrar lo que los jóvenes, que son los organizadores principales, pueden lograr a la hora de traer conferencistas de talla internacional para que nos vengan a dar sus conferencias magistrales. Oye, Maestro Ricardo, ¿cuál es la, la, la relevancia? De hacer este simposio、eh, internacional de las ingenierías. ¿Por qué es importante este tipo de eventos? La relevancia、eh, que adquiere、eh, la formación de cualquier estudiante, sea de ingeniería o de toda la universidad, es no quedarse con un conocimiento local, no pensar que somos nada más hermosillo a la hora de, de querer abrir horizontes, de pensar. En otros、eh, estados y en otras naciones, esto es lo que nosotros estamos tratando de poner、eh, en Axis a la hora de invitar participantes del Estado, fuera del Estado y hasta de manera internacional, donde los participantes de manera internacional principalmente son ponentes de talla internacional, gente que vendrá de Japón, gente que vendrá de. ¿De dónde, muchachos? Vienen de Inglaterra y de Perú también. Sí. Este tipo de, de participantes que vendrán a impartirnos ese conocimiento para las diferentes áreas de ingeniería. Así es.、Eh, Paula, ¿en, ¿en qué consiste este evento para nosotros? ¿Escuchas que hablamos de un simposio internacional AXIS? ¿Qué significa? ¿En qué consiste? El simposio consiste en una serie de conferencias magistrales y de enfoque, ya que tenemos. Así bien, trabajamos juntos las tres carreras que son mecatrónica, sistemas de información e industrial, pero tenemos diferentes、eh, enfoques, no, no, nos gustan diferentes cosas, nos interesan diferentes temas. Este, pues estamos trabajando en conjunto con varias、eh, personas en el comité、eh, y vienen, va, vendrán conferencias de TED Internacional, como antes se mencionó,、eh, que se v a a hablar del futuro de la industria automotriz, energías alternas. Fibra óptica, robótica, redes, entre otras cosas. Eso este, es un evento, entonces un foro, se hace en algún espacio físico. ¿Cuánta gente esperan ustedes y cuál sería la dinámica del trabajo? Bueno, estamos esperando alrededor de mil personas aquí en, en, en el, lo que es el Axis.、Eh, se va a hacer en, en el Expo Forum, centro de convenciones. Y pues va a, haber, va a haber conferencias, talleres y también vamos a tener visitas a empresa. También lo que. Lo que Lo que tenemos pensado es hacer unos、eh, bueno, son los eventos sociales para, para, para convivir y, y tener, más,、eh. tener más unión entre los participantes y entre las carreras. Para, Trabajamos juntos, unos no nos conocemos o no nos vemos en, en lo que es el día, y pues, nos gustaría pues, trabajar más en conjunto y saber eh, eh, que, te, que nos podemos apoyar unos en otros. Así es.、Eh, se reunirán entonces en, en, en el Expo Forum, es un lugar muy grande, es un lugar muy, muy importante, muy ad hoc para ese tipo de eventos. Mil estudiantes es mucha gente.、Eh, n u e s t r o Ricardo Rodríguez, es un esfuerzo titánico tener aquí por lo menos a mil, a mil estudiantes de varias partes del país y del extranjero. Y Integrados, tanto estudiantes como estudiantas, por así decirlo, ¿verdad? Así es. Es un evento muy bonito, además de la convivencia y la formación académica, d a experiencias. ¿Es toda una experiencia para el asistente? Sí, claro.、Eh, aquí lo más importante cabe destacar, como hace un momento lo dije, que este evento es organizado por estudiantes,、uh -huh. estudiantes, que es un comité actualmente de 96 personas, ¿sí? 96 estudiantes de ingeniería industrial, ingeniería de sistemas de información, ingeniería mecatrónica.、Uh -huh. Que ellos hacen el ambiente propicio para convivir con otros estudiantes de la misma universidad y de otras instituciones de educación superior que están invitando、eh, a que vengan y participen. Entre ellos, los eventos que yo sé que más les gustan, porque la experiencia que yo tuve como maestro asesor son los eventos sociales. Ellos tendrán alrededor de cuatro eventos sociales, además de las conferencias donde vendrán a impartirles、eh, conocimiento. Ingenieros, doctores, ¿sí? que están、eh, trabajando actualmente en proyectos muy importantes como、eh, lo que mencionaba Paola: energía solar, energías alternativas, ¿sí? donde、eh, no debemos d de estar e ajenos. He ahí la importancia de que sea internacional: cómo se está ocupando, cómo se está、eh, aplicando el conocimiento en, en la ingeniería y no nada más en el ramo industrial. No nada más en el ramo aeroespacial, sino de manera general, cómo estamos aplicando el conocimiento para hacer la ingeniería. Oye, oye maestro Ricardo, pero además las ingenierías, pues vienen siendo la base del desarrollo de, de cualquier país, ¿no? O sea, las ingenierías son, son el pivote, son los que ahora sí aprovechan el ingenio, la creatividad para, para solucionar problemáticas. Algunos de los temas a tratar en el simposio, ¿cuáles son, muchachos? Bueno, algunos de los temas a tratar por parte de los ponentes internacionales son el futuro de la industria automotriz、e、investigación y negocios en Japón.、Uh -huh. Aquí, como sabemos, Japón es un pilar en lo que es la industria automotriz y un ingeniero nos va a venir a hablar sobre cómo se maneja la, la, la industria en, en ese país.、Uh -huh. Otros temas son energías alternas y sus aplicaciones prácticas: aplicaciones prácticas de la tecnología solar en Latinoamérica. Futuro de la industria aeroespacial en México. Fibra óptica, también temas como robótica, redes y, claro, la motivación hay que dejarla de lado. Claro, la parte importante, la motivacional, es la que seguramente les da f u e r z a ese espíritu de, de, de, qué? de, in, de innovación, ¿no? de fortalecer su, sus capacidades, su talento, dijeran algunos estudiosos. Y precisamente yo creo que esto, esto conlleva eso, fortalecer el, el talento. ¿verdad? De, los, así, de los estudiantes. Una convivencia importante de, de camaradas, pero también una convivencia para conocer el estado del arte de las ingenierías. Díganme, hay un, ¿ustedes han definido algunos rubros de lo que se pretende, los, algunos rubros importantes de lo que se pretende en este simposio internacional? Bueno, lo que estamos tratando más bien es, es crear, no crear, bueno, transformar un poquito a Sonora con lo que es de pasar de ser un estado. Semiagrícola o no industrializado con, con estas conferencias es traer conocimiento de otros lados, aplicarlo aquí a, a Sonora. Y, y pues bueno, es también、eh, desarrollar en los participantes las aptitudes y habilidades en las diferentes áreas de la ingeniería industrial,、eh, generar una vinculación en los sectores académico y empresarial para que los、eh, estudiantes estén, estén un poquito más en contacto con en lo que él, pues, los espera n ¿no? allá afuera. Otro de los aspectos que se pretende es crear la, la, espacios para impartir capacitación al sector industrial de la región. Eso para, para mejorar como Estado y país también. También se pretende capacitar a los participantes con diferentes herramientas que complementen su desarrollo.、Eh, como, en las áreas como creatividad e innovación, administración y finanzas, manufactura, calidad, desarrollo sustentable, tecnologías de información. Pretendemos también promover una plataforma de interacción entre grandes y pequeñas empresas para identificar posibilidades de colaboración conjunta en el intercambio de productos y servicios. Oye, pues qué interesante, ustedes no, no dejan nada, están incluyendo todos los elementos fundamentales para que este evento tenga un impacto en la formación profesional, pero también con esta visión de vincularse con los grandes problemas de la sociedad y vincularse con la sociedad, capacitar a las, a las empresas. Empezando, o sea, tener esa, esa, esa visión en, en, su, en su formación. Ricardo, pues, este evento,、eh, ¿qué impacto esperas lograr con este, con este evento? Ingenierías、eh, Axis. Mira, en, en esta edición del simposio, en 12a, la doceava edición, después de haber tenido un descanso, una pausa por tres años,、uh -huh. eh, algo de lo que me gusta es que este nuevo comité. Toma o retoma, pero con un, un concepto ampliado de lo que nosotros veníamos haciendo los años anteriores, que era muy enfocado en ingeniería industrial. ¿no? Está tomando en consideración las áreas de, que, que nosotros estamos cultivando en el departamento, como ingeniería mecatrónica ingeniería de sistemas de información, donde hace más integral lo que se va a venir impartiendo, pero también、eh, hace enfocado. En cada una de estas、eh, ramas de la ingeniería, para que los que estén、eh, interesados en un tema específico sobre sistemas de información, va a haber conferencias y va a haber visitas para ellos a las empresas que los puedan en un futuro contratar. Para los mecatrónicos también y para los ingenieros industriales, como lo veníamos haciendo. El impacto、eh, que esperamos es、eh, volver a tomar posición. Como lo teníamos anteriormente, como el simposio、eh, primer, principal de la Universidad de Sonora, organizado por estudiantes y, y a nivel regional también. ¿no? Eh, durante nuestras、eh, ediciones, otros eventos han aparecido, pero creo que los muchachos de ingeniería aquí de la Universidad de Sonora, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de información, ingeniería mecatrónica, son los que, como principales, Lo plantean en su logo, tienen que ir en la punta de la lanza. Así es. Pero oye, Ricardo, no olvidemos que el Estado de Sonora le está apostando a fortalecer su desarrollo industrial en las áreas estratégicas. Entonces, estas carreras son un, una parte fundamental para este desarrollo. Y nuestra universidad, a través de las ingenierías, se está vinculando exitosamente con el sector industrial. Así es.、Eh, como bien lo dices, el Estado ha delineado、eh, líneas estratégicas, entre ellas、eh, la automotriz,、uh -huh. la aeroespacial y las de tecnologías de información, además del desarrollo sustentable. Que, como bien lo mencionó Paola, eso es lo que está cubriendo en el evento en la parte de formación o de impartir conocimientos por parte de expertos. Con esto, nosotros lo que pretendemos es generar a los p r o f e s i o n i s t a s Que e s t á n adecuados actualmente por las empresas aquí en Sonora. O sea,、uh -huh. Además de la formación en la clase, en, la, en el aula, con los, nuestros profesores, la convivencia con otras、eh, instituciones, estudiantes de otras instituciones, pero además la convivencia con expertos en las áreas que son prioritarias, nosotros pensamos que con esto estamos formando al p r o f e s i o n i s t a que va a venir a atender la demanda que el, el Estado ha declarado que tenemos. Claro que sí. p a u l a ¿Cuál sería el platillo, el menú, por así decirlo, de lo que va a haber durante cuatro días, de los eventos que va a haber ahí?、Eh, conferencistas magistrales, expertos del mundo, ya dijeron algunas. ¿Qué otras cosas habrá? Habrá, como ya comenté anteriormente,、eh, conferencias de enfoque. Se separarán las tres carreras y se les hablará acerca de temas de interés. Habrá talleres、eh, que se, dará, se los darán los, los docentes de la Universidad de Sonora y de otras universidades de aquí de, del Estado. Visitas industriales, como lo comentó anteriormente el profesor Ricardo. Visitas a industrias. Ajá, a, indust Ajá. a grandes industrias que marcan el, el, el sector de aquí, de la, del Estado.、Uh -huh. Habrá concursos de robótica para los de ingeniería de mecatrónica, para que nos enseñen qué es lo que hacen y por qué lo hacen, por qué les gusta y todo eso. Veremos robots, concurso de robots. Así es.、También. Y pues, como también se comentó anteriormente, habrá cuatro eventos sociales para la convivencia d e ¿Cómo q u é d e qué tipo? ¿Obras de teatro música? Habrá una noche de gala para, lo, para recibir a los visitantes y a los participantes. Una noche sonorense para enseñarles a los foráneos de lo que tenemos aquí, que es la comida y la música y todo lo tradicional del Estado.、Uh -huh. Habrá una noche、eh, de fiesta de, de antro, ¿no? Que lo, lo debilita a los jóvenes. Y la última fiesta, pues de sorpresa, todavía estamos, pues. Llamando la atención ¿no? con, con, de los participantes con la última fiesta. Además, quiero decirles que de, de las fechas del 20 al 23 de marzo, en que va a estar el 12 Simposo Internacional de Ingenierías Axis, este, pues,、eh, es una muy bonita temporada, porque Hermosillo, Sonora, es de los climas más hermosos en esos tiempos. Ni frío ni calor. Y la verdad, conocer el estado de Sonora, para nuestros radioescuchos, radioescuchos eso es una experiencia inolvidable. Es el segundo estado más grande de la República. Es donde se encuentra ahora sí, pues es con la frontera con el vecino país de Estados Unidos. Pero además es un paisaje único, ¿verdad? Es desierto, mar, sierra y sus recursos naturales, naturales son muy importantes. Y, lo, y la Universidad de Sonora, pues no sabrá decirlo, es de las ocho universidades más importantes del país. Ricardo, sabes bien, y tiene n las carreras acreditadas como. Las que tú acabas de mencionar. Así es. O sea, que estás hablando de una calidad. Los anfitriones y la Universidad de Sonora es, es hablar, hablar de, de calidad en estas áreas, ¿no? Sí,、eh, y evaluada por externos y pares. ¿no? Es. Este, además,、eh, yo quisiera ahorita、eh, recalcar en esta parte de la calidad:、eh, ingeniería industrial, el programa de ingeniería industrial, acaba de recibir un reconocimiento por parte de Ceneval. Eh, que lo incluye en un padrón nacional de calidad, donde este se obtuvo con los resultados de nuestros egresados presentando el examen general de egreso de licenciatura en ingeniería industrial.、Uh -huh. Este es un logro que cabe mucho mencionar y que es、eh, gracias a los estudiantes que participan haciendo este examen y que obtienen estos resultados. Además,、eh, como bien dices, la carrera acreditada por el organismo acreditador CASEI.、Eh, las otras,、eh, ingeniería mecatrónica, estamos en el proceso de evaluación por, por, por CIES, porque apenas va egresando ahora en diciembre la primera generación de ingenieros mecatrónicos de la Universidad de Sonora.、Eh, la carrera de ingeniería en sistemas de información, que tiene la evaluación por CIES nivel 1. Y que actualmente estamos en espera del de, de dictamen del de, de organismo acreditador con la ICA. Estos son los tres programas que serían los anfitriones en, en este evento para los demás、eh, participantes a nivel estatal, nacional e internacional. Y luego, desde luego, pues, tienes una infraestructura: unos laboratorios,、eh, centros de metrología, grupos académicos que están, están apostando, apostándole a los principales proyectos estratégicos de Sonora. Eh, ¿En dónde se inscriben, muchachos? ¿En más mayores informes, este, fechas, tiempos que tienen ustedes? Muy bien.、Eh, nuestra página es a x i s u z o n m x Ahí se encuentra toda la información que usted está buscando, donde, desde los costos, fechas,、eh, viene todo lo que e s las conferencias, todos los nombres de los doctores que vendrán a, a, con las ponencias. Eh, bueno, el evento será del 20 al 23 de marzo.、Eh, el costo será de 850 pesos para todos los eventos, todas las conferencias y todas las visitas industriales también.、Eh, también se mencionaba. La preventa pre de los boletos está en la página. Viene para. La... Bueno, en la página tenemos lo que es la, la preventa también. Tenemos dos costos: el de, el, de, el, de, el, de, el de venta, que sería hasta el día del evento, 20-23 de marzo. Y una preventa son de 750 pesos hasta el día Hasta el día 11,、eh, 17 de febrero del 2012. Para el día del evento, costará 800 pesos、eh, para cualquier participante. Que estamos invitando、eh, los, a estudiantes de las ingenierías mecatrónicas, sistemas de información, ingeniería industrial y de sistemas, docentes de las mismas carreras y profesionistas interesados en asistir. Quería, quiero incluir también que además de formar parte de un magno evento internacional, los participantes tendrán una visión más amplia y real de distintos campos de ingeniería. Obtendrán también una perspectiva más confiable de hacia dónde se dirige, se dirige la industria local y conocerán las áreas de oportunidad, ya sea como ingenieros o como emprendedores. Pues, ¿qué más? Por e s o motivo, tienen que venir estudiantes de las instituciones de educación superior, de tecnológicos, ¿verdad? Universidades tecnológicas del país y del extranjero, por ese motivo nada más. Sí, al igual que también estamos invitando a docentes y profesores. ¿A maestros también pueden sí, asistir? claro que sí,、uh -huh. y para que ven, vean lo que, se, lo que estamos proponiendo. Porque además les sirve para actualizarse, ¿verdad, Ricardo? Así a los, es. A los maestros que vean, incluso puedan replicar o impulsarse a este tipo de relaciones de trabajo en redes con los estudiantes, ¿no? Sí, al igual que profesionistas que. Hace, hace rato dejaron de estudiar、uh -huh. para que se den una idea de, de lo, lo que se viene en el mundo y en general a, a cualquier persona que esté interesada en, lo, en los temas de ingeniería. Es abierto entonces, la, para, fundamentalmente dirigido a la comunidad estudiantil, a los ingenieros, ¿verdad? A los físicos, obviamente también, porque vienen cuestiones muy, muy ligadas ya. Ahora ya hablamos de la interdisciplinaridad, Ricardo. Así es. ¿Verdad? Sí,、eh, aunque estos tres programas, estas tres licenciaturas están organizando el evento, está abierto también, como bien dices, a ingenieros en electrónica、claro. de otras instituciones o de nuestra misma institución, a físicos, a los mismos administradores, que, porque hay temas que de seguro les interesarán, y a los profesores, como bien decían los muchachos, porque esta puede ser una oportunidad para ellos. De contactar a estos ponentes a nivel internacional para poder lograr con,、eh, convenios y proyectos de investigación、claro. con estas instituciones que ellos vienen representando. Claro, oye, yo, yo veo que tienes mucha relación incluso con las maquiladoras, ¿no? con las organizaciones de, de maquiladoras en las e Tacao y demás. Pues también que se vengan sus, los ingenieros, ¿verdad? los planeadores. Así es. Oye, pues la verdad los felicito, los felicito Ricardo Rodríguez por, por este importante evento, este doce, doceavo Simposio Internacional de Ingeniería s a s i s Nada más para antes de finalizar, Rafael,、uh -huh. eh, como comenté、eh, muy al principio, este evento、eh, está enmarcado en lo que es nuestro 50 aniversario. También quiero aprovechar el momento para invitarlos a que participen en otra, otro evento enmarcado en este 50 aniversario, que es el diseño del logo. De nuestro cincuenta aniversario,、Ajá. que está abierto a estudiantes, egresados y profesionistas、eh, externos a la universidad, y la información la podrán encontrar en la, en la, de la convocatoria en la página de nuestro departamento, w w w i n d u s t r i a l s o n m x、uh -huh. para que la consulten, vean las bases、eh, del cierre, los premios y、eh, participen en este. Muy bien, c o r cincuenta aniversario, un logo, qué mejor. Tener un distintivo que, que nos haga recordar que se cumplieron 50 años. Pues les deseamos todo tipo de éxitos al Comité Organizador de los Sábados Imposos Internacionales de Ingenierías AXIS. Este, Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Julio Antonio y、eh, Luis Rubén, les agradecemos mucho, les auguramos éxito. Aquí los tendremos en su programa de Radio Ingenio. Cuando ustedes gusten, profesor Maestro Ricardo Rodríguez, gracias por tu presencia. Gracias. Un saludo a、ti. Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los vemos dentro de ocho días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.